Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Gusano color verde, mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde, como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo, con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde, como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillo, sin que las monjas te lo sospechen. Soy rebelde, como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas, con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. ¿Cuáles son las, las propuestas para la educación? Un poco lo que es, eh, qué, qué está en la cartera ahora con el tema de la educación y cuáles son lo, los futuros compromisos que se van a asumir en el siguiente congreso <coughs> del, del CLAE o, ¿no? y, bueno y ya de paso invito a Miriam de Puerto Rico. Eh, no sé si, estuvimos hablando de todo el tema de la educación, de la dificultad que genera el acceso a la, a la comunicación cuando están metidos eh, corporaciones, cuando hay eh, interés mercantil atrás de la educación y, en, y ahora estamos en una segunda etapa que es bueno, hablar de qué es lo que se, es, qué es lo que se viene, ¿no? qué es lo que está ahora en la agenda del tema de, de la gestión de... ...de que la educación sea democrática... Y, acce ...y tenga un acceso... ...más colectivo, ¿no? Bienvenida... ...hay que acercarse al micrófono... ...porque no se escucha... Sí. ...saludos... ...saludos... ...bueno pues... Eh, ...en Puerto Rico... ...actualmente se está discutiendo... ...sobre una reforma universitaria... ...pero es una reforma universitaria que viene... ...desde arriba, que viene del gobierno... Un, tenemos que recordar antes que nada pues, el trasfondo de, de la, la lucha universitaria de Puerto Rico y es que Puerto Rico todavía lamentablemente es una colonia de Estados Unidos y no es por nuestro gusto entonces eh, la universidad es una herramienta del imperialismo en Puerto Rico y eh, partiendo de eso es que nosotros entendemos y nosotras entendemos que eh, tenemos que organizarnos para combatir el imperialismo desde la universidad y que la universidad tiene que ser una es un es un bastión para eh, llevar esta ideología no de la independencia de Puerto Rico y del socialismo a, a las bases y, eh, estamos proponiendo en el movimiento estudiantil actualmente eh, Hacer más vínculos con las comunidades eh, <coughs> Vincularnos con los sindicatos, con los trabajadores, las trabajadoras eh, Vincularnos también con estudiantes de universidades privadas Porque resulta que en Puerto Rico la, los estudiantes de, y las estudiantes de las universidades privadas No están organizados Entonces eh, Había muy poca organización en la universidad pública. <risa> y entonces, eh, hace como alrededor de un año y medio o dos, eh, empezamos a organizarnos en la universidad pública eh, y, y hemos llevado a cabo varias huelgas. Eh, pero como parte de esta organización y. Y todo, todo ha sido, todo estamos tratando de crear una estructura eh, organizativa estudiantil desde abajo, que es nueva, que son, son modelos nuevos que no, no habíamos vivido antes. Porque los intentos pasados, ya te puedo <coughs> mencionar, por ejemplo, en el 2005 tuvimos una huelga también, pues fracasaron. Entonces eh, apostamos a un proyecto nuevo donde estamos organizándonos desde las bases, desde las facultades, eh, con vínculos con la comunidad, etcétera. Pero eh, es bien cuesta arriba, es bien difícil porque el gobierno actual, el gobierno de Fortuño, eh, es, es de derecha, de extrema derecha, y, y ha habido mucha represión. Entonces nos metieron la policía a la universidad y eh, tenemos que tratar de balancear el discurso, pues llevar un discurso por, la, por una reforma universitaria que, que promueve la autonomía, el cogobierno y la democracia participativa pero al mismo tiempo en contra de la brutalidad policiaca, en contra de la represión, etcétera, porque estamos siendo pues eh, bastante agredidos, ya físicamente estamos siendo arrestados, arrestadas, este, mucha agresión contra los estudiantes y las estudiantes y pues hacer un balance ¿no? de Ambas cosas es un poquito complicado y aun así hemos logrado masificar bastante el movimiento estudiantil. Claro, como que sin sin choque no no hay sin sin un choque ideológico fuerte no hay no hay cambio, ¿no? De alguna Ajá. forma cuando la cosa está cuando la va a pasar de ¿no? <risa> sí, sí eso eh, lamentablemente tiene que pasar porque sí, te puedo decir de mi experiencia que el movimiento se masificó a partir de los golpes. Sí. de alguna forma ustedes a nivel regional eh, están cercanos no ¿hay un seguimiento de la situación esta que cuenta ella en Puerto Rico de, de República Dominicana? Sí, en República Dominicana se hicieron actividades con relación al tema universitario los problemas que tuvo la FUPI en Puerto Rico y siempre hemos estado conectados con toda la problemática de la región como ustedes todos saben Haití, lamentablemente, su universidad colapsó después del terremoto ya no tienen universidad el gobierno <coughs> dominicano ahora está construyendo una universidad en Haití con los fondos propios de la nación ya ustedes saben que somos una nación también pobre no somos una nación eh, rica que podamos quizás, pero sí le estamos ayudando a, al pueblo haitiano a tratar de reconstruir parte de, de, de su país, ya ustedes saben fue un terremoto que, que tuvo más de 200 mil víctimas y Y creemos que en la parte regional hay que hacer más encuentros, hay más islas, pero que eh, la, la parte regional es muy cómoda porque hay islas, como eh, dice la compañera de, de Puerto Rico, que son de, de Estados Unidos, pertenecen directamente al imperio y acceder de manera y tú entrar, bueno, muchas veces lo que puedo buscarte es que en una embajada, tener problemas políticos, eh, presos y todo eso. Y básicamente la situación en cuanto a esos regionales es un poco complicado, pero sí desde, desde República Dominicana. Hemos podido mantener el movimiento. Gracias a Dios hemos podido mantener que la universidad estatal alberga a más del 70% del de estudiantes a nivel nacional y, y que en sí lo, lo, lo, la clase pobre pueda seguir estudiando. Pero eso ha sido siempre, en base al combate, los estudiantes han demostrado que se puede, que juntos podemos realizar grandes labores y enfrentar todo lo que había dicho el compañero de estos grupos poderosos que había mencionado el compañero de Argentina, que desde los medios de comunicación, porque son de ellos, pueden difundir eh, grandes campañas en contra de todo lo que se está haciendo y desacreditar muchas veces de el movimiento, porque quizás eh, muchas veces, como se dice, decía ese gran relacionador público de Hitler, Joseph Goebbels, después que tú dices 100 veces una mentira se convierte en una verdad. Sí. Y como ellos tienen lo, lo, los medios de difusión, la verdad mía es la mentira y la de ellos es la verdad o mejor dicho por no decir como dicen mentirosos dicen tú estás diciendo verdad de esa media y toda esa relación de contenido y, y de mezcla y de distorsión y la misma guerra cultural eh, que se arman eh, que se provocan en el mundo solamente por por tener y, y controlar desde la base de la educación que es la liberación de los pueblos y siempre ha estado así de, de, hemos hablado de, de los grandes libertadores que no son de un país sino que son de Latinoamérica hablaba el compañero de Bolívar hablamos también de Máximo Gómez hablamos de Martí, hablamos de, de grandes personas que han organizado y a nivel mundial han podido llevar un combate real y desde la educación que tenemos que seguir forzando y desde los pueblos, el mismo Puerto Rico, ayudar en la integración. Sabemos los problemas que ellos tienen, que son una colonia que pertenece a los Estados Unidos, pero creo que juntos, en la parte regional, tenemos que organizarnos un, un poco mejor, tenemos tienen que, haber, que fluir mejor la comunicación es una realidad. Y quizá no es una realidad, sino una autocrítica, dentro de nosotros mismos de que la, la, las relaciones muchas veces los problemas ya, ya el mundo ya es, es uno y tenemos que entender que desde mi país yo puedo hacer un, una gran política a favor de, de la problemática que hay en Chile a favor de la problemática que, que hay en Puerto Rico, a favor de cualquier problemática de cualquier estudiante que se encuentre de donde de donde, cualquier lugar porque tenemos la gran herramienta que nos han dado a favor ahora mismo que las redes sociales los grandes políticos le tienen miedo a las redes sociales y la juventud tenemos las redes sociales en nuestra mano lo que tenemos es que utilizarlas y armar esa gran cadena y por ahí podemos difundir muchísimas cosas tendrían que bueno bombardearnos pues, es un virus no sé qué inventarían para, claro. para poder no Exacto. que yo no pueda accesar o hacer algo que quizás ahorita me bloquean mi Facebook cortar la electricidad si me lo bloquean hago otro mi Twitter invento 20 cuentas y tendrá que el sistema desplegar demasiados recursos para caerme atrás y creo que ya tenemos que organizarnos en ese sentido sí. en el sentido de los medios de comunicación. Tenemos que volvernos cada uno eh, periodista, aunque no estudiamos. En mi caso, yo soy estudiante de ingeniería civil y que sé que es estudiante de derecho, estudiante de psicología. Pero todos tenemos que tener algo de periodista. Tenemos que volvernos cada uno portavoz de que si hay un problema en Puerto Rico, el problema es mío, ya yo soy puertorriqueño. Claro. Ya yo soy chileno. Si en Argentina soy argentino, si en cualquier país de Latinoamérica o cualquier parte del mundo, tenemos que estar presentes, sentirnos. De no seguir viendo lo que pasa Sino volviendo actores no del bien. momento Yo sentir, aunque no estoy en Chile Que yo soy un estudiante chileno Y que estoy padeciendo lo que ellos están sufriendo Porque yo sé lo que cuesta Si yo estuviera en Chile Yo no pudiera estar aquí hoy Porque mi familia son de los de, de recursos económicos, No pudiera estudiar, no pudiera ser nadie Sería lo que ellos quieren Ellos lo que quieren es seguir teniendo bagazos Seguir teniendo eh, tontos útiles Tontos que le puedan <coughs> al sistema Quieren lo que quieren es personas que repitan conceptos que digan lo que ellos dicen. Y como no hay cuestionamiento, en fin, va a haber una sola verdad. Y ellos quieren la verdad absoluta. Dicen que la verdad absoluta no existe, pero yo creo que ellos quieren lograr eso. Y desde ahí es que está la óptica. José, muchas gracias. José, eh, qué ¿cuál desde...? Desde que se pide en Chile. Mirá, desde... Mira, desde ahí va, vamos a tener que acercarnos un poquito. <risa> ahí está. Desde eh, tu disciplina, desde tu facultad, desde tu país, ¿cuáles son las propuestas? mira eh, en general, eh, la gran consigna acá, la gran lucha, es eh, una vocación pública y calidad. Lo que pasa, en primer lugar, por crear una vocación realmente pública. Y como decía y mi compañera Catalina, eh, hoy por hoy es eh, una realidad, al menos en un sentido figurado. Hablar de universidades estatales que tienen solamente un 13% de aportes estatales de su financiamiento, la verdad es que es difícil poder calificar eso de público. Y... Mira, las grandes, eh, las grandes luchas, eh, las grandes demandas que ha tomado el movimiento estudiantil, que de paso hay que decir, eh, hoy por hoy, consideramos que no es solamente un movimiento estudiantil de los estudiantes, ni de la CONFETS, que agrupa, a eh, acepta eh, federaciones de, eh, de universidades, sino que también están los, eh, los estudiantes secundarios, y hoy por hoy también es un movimiento social y político, que trasciende también eh, el tema estudiantil, el cual la ciudadanía en general se ha... Se ha plegado. Eh, hay muchas demandas. En primer lugar, el tema del lucro, eh, que tiene que ver con cómo concebir eh, la educación, cuál es el fin de la educación, qué tipo de bien es la educación. Podemos hablar de un bien eh, como tal. Eh, en primer lugar, eso, el tema del lucro eh, hoy por hoy eh, se prohíbe, pero solamente se prohíbe en las universidades. No sucede igual con los centros de formación técnica, eh, ni tampoco con la educación básica y media y sin tener o sea teniendo lucro en la educación básica y media, que es donde básicamente se adquieren las competencias y, y al final se eh, debería nivelar la cancha para acceder a la educación superior, no tiene ningún sentido que solo la prohibición sea de la universidad. Y respecto a esa prohibición, queremos que sea efectiva. Eh, hoy por hoy hay un, mil formas de evadir esa ley eh, nominal que existe de la época de la dictadura y nosotros, eh, nos parece que tiene que ser una realidad y defenderlo con mucha fuerza. En hago una pregunta de, puntual. Eh, ¿sí? A través de, de una cuestión que puede, ser, puede ir por un choque importante en Chile, en la sociedad, en el encuentro de intereses de la sociedad civil, ¿no? En, en sí. O sea, me parece que lo, que lo que planteás va a generar un revuelo, un cambio de, de ideológico importante, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, como te decía antes, yo creo que la gente se ha acostumbrado a pensar de que este experimento que realmente tenemos, este experimento neoliberal, es como son las cosas y que no hay nada más... Eh, Plantear estas cosas suena un poco raro y pues la sociedad chilena, que sigue siendo conservadora en muchos aspectos. Y es un choque ideológico que nosotros queremos generar, queremos abrir los ojos y en ese sentido también para nosotros es importante llegar con las experiencias que también tengamos acá, eh, de decir cómo eh, a veces muy cerca de nosotros las cosas son distintas. Es cierto, hay luchas, pero hay una forma de concebir la educación que es radicalmente distinta. Y los ojos a la gente de nuestro país de que estamos viendo un experimento. Y un experimento que ha demostrado ser fallido bajo todo tipo de estándares. Entonces, el tema del lucro, eh, que ha sido uno de los grandes debates y que es muy significativo, nos parece importante. También respecto a temas de acceso, ¿qué nos está llegando a la universidad? Eh, ¿Cómo medimos eh, el, fondo el, el mérito? Hoy por hoy tenemos una prueba estandarizada que lo único que mide es cuál fue tu posición socioeconómica al llegar. Eh, la prueba de selección universitaria. Eh, que nos parece un pésimo indicador eh, el tema del financiamiento muchas veces se ha hablado sobre financiar la demanda de la oferta pero yo creo que incluso esos términos ya tienen un sesgo tremendo que es conseguir esto como un mercado más en ese sentido nosotros eh, planteamos si sí, un mayor financiamiento eh, en las instituciones antes que en las personas eh, porque también ahí es donde se ha, se ha caído y la, la, la calidad de las mismas instituciones la democratización que es un tema que aquí también ha salido Hoy por hoy eh, el co-gobierno eh, está prohibido por ley. Eso para nosotros es escandaloso. Eh, está está prohibido, prohibido por ley. Eh, la toma de eh, cualquier intervención, eh, no solamente de los estudiantes, sino que también de los trabajadores de la universidad. Eh, nosotros conseguimos la universidad como una comunidad compuesta por estudiantes, docentes y trabajadores. Y creemos que eh, es importante que haya injerencia de todos estos estamentos eh, en la toma de decisiones. Eh, por decirlo de pronto, mi universidad eh, posee un canal de televisión, canal 13, eh, que tenía deudas por millones y millones de, de dólares y que fue vendido eh, el año pasado sin ni siquiera consultar a los miles de trabajadores que trabajaban por él. Eso nos parece vergonzoso. Eh, entonces el financiamiento, mayor financiamiento, como te decía, bajo todos los estándares aún los más neoliberales, el gasto en educación superior de parte del Estado en Chile es bajísimo. Ma, eh, mejorar, eh, aumentar el gasto en primer lugar, focalizarlo de, de forma correcta, priorizando a lo que en nuestro punto de vista es más importante que es la educación estatal no solamente en Santiago, porque en Chile también hay un problema de centralización muy grande sino que también en regiones y crear verdaderos polos eh, de conocimiento en cada región democratización también en, en la vigencia de derechos constitucionales como el derecho a asociación siguen habiendo prohibiciones de, de federarse o sea tener federaciones de estudiantes, incluso de centros de alumnos. Y eso no solamente es un tema que en contra de la constitución de, de mi país, sino que eh, a toda costa es un derecho humano, el derecho de asociación, que, que no puede eh, violarse. Eh, y en fin, como eh, también una de las cosas que nosotros exigimos es el tema de la reforma tributaria. O sea, en mucha gente también por este pensamiento un poco conservador que dice, oiga, todo lo que ustedes quieren hacer en términos de financiamiento, esto es un gran coste que nosotros eh, no podemos afrontar. Pero hoy por hoy también el tema de los tributos y cómo se reparte la carga entre la sociedad es escandalosa. Nosotros creemos que tiene que ir de la mano eh, con una reforma tributaria. Y en el mismo sentido también hay muchas voces que se han, han eh, también pedido el tema de, los, o sea, de cómo tratar el tema de los recursos naturales. Chile es un país que tiene muchos recursos pero que hoy por hoy también están entregados muchas veces a, a compañías multinacionales eh, y donde también tenemos comparadamente una política demasiado laxa y demasiado temerosa, demasiado, un, eh, tal vez, servil ante la inversión extranjera, que puede ser eh, importante en cierto sentido, pero no como al punto de regalar todo lo que tenemos y creemos que ahí también puede haber una fuente eh, muy importante de, de, de ingresos. Y decir no solamente es la universidad, eh, para terminar, eh, no solamente una reforma universitaria es lo que queremos, eh, en términos educacionales, hoy por hoy los centros de formación técnica, como les decía, eh, eh, no está prohibido el lucro y tienen una realidad donde un, solamente uno de cada siete está aprobada la acreditación, que es la forma que, que Chile tiene en el fondo de asegurar un mínimo de calidad, solamente uno de cada siete. Eh, eso también es vergonzoso y también la educación básica y media o sea insisto y aquí también estamos trabajando con lo secundario ahí es donde se juega muchísimo el sistema chileno básicamente funciona con una lógica de mercado y no de ciudadanía en el sentido de que el que tiene más dinero puede acceder a una mejor <coughs> educación eh, donde se selecciona y se segrega en la misma aula con todo lo que eso implica para después eh, nada bueno puede salir si, si ese es eh, el primer paso eh, Y no solamente vocacional, son nuestras demandas, como decía, y yo creo que, que ha trascendido y tal como decía también la, la compañera de, de Puerto Rico, hoy por hoy también estamos viviendo una represión que es brutal eh, y que también ha hecho un verdadero resurgir de, de este movimiento con mucha más fuerza ahora desde estos últimos hechos. Por lo tanto, el gran mensaje de que queremos es que queremos un país distinto, eh, queremos construirlo nosotros, no queremos esperar a que alguien lo construya por nosotros, eh, ni la clase política que existe hoy por hoy, eh, que no nos satisface creemos sí la institucionalidad no esta institucionalidad que es heredera de la dictadura y que está amarrada perfectamente para eh, favorecer a los que siempre han sido favorecidos por la historia bueno eh, les quiero agradecer la intervención a todos eh, gracias por gracias, sí, gracias por haber venido eh, vamos, a, vamos a cerrar con, con Juan eh, pero le quiero recalcar a todos la participación por haber eh, fue una interrupción del congreso que han hecho ustedes y se han acercado acá y han, eh, nos han brindado sus opiniones y sus comentarios eh, bueno te, te dejo todo tuyo Juan un segundo nomás, primero gracias por brindarnos el espacio por brindar también este, compartir más, más acá que pueda ser para escuchado por otros compañeros si no, bueno, no queda mucho que agregar acá lo que han dicho los compañeros eh, si nosotros consideramos también desde Argentina de que nosotros en la universidad más allá de que esté atravesado por todo el, el imperialismo y todo el, el mercado creemos que el conocimiento es estratégico es estratégico en el sentido de a partir del conocimiento de tener las herramientas y luchar por una educación se, ser educados en el sentido de la palabra eh, nos permite a nosotros trazar políticas o estrategias que puedan hacer mejorar y que utilizar estos, estas herramientas que nos brinda nuestra formación profesional y poder transmitir al compañero con estas articulaciones en, con organismos sociales como nosotros trabajamos en Argentina y en San Luis particularmente y bueno, y si se han llegado adelante las reivindicaciones y si se han alcanzado reivindicaciones, nunca son suficientes creo que siempre se, se, se tiene que ir por más y bueno, siempre multiplicar la apuesta y bueno, integrar a todos a todo el, el sistema educativo, como así los secundarios nosotros hemos venido con secundarios con dos secundarios de allá de, de Mendoza, y, y bueno, apostar y estar incluidos todos en este proceso histórico de, de liberación y por una, hacia una segunda independencia. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Eh, si quieren aportar algo más, eh, nosotros estamos haciendo por un tema también de no cortarles a ustedes el Congreso. Eh, a todos, gracias por la intervención. Y bueno, y que... El... Nos, eh, seguramente en alguna otra ocasión, capaz que tengamos otro, tengamos otro espacio para poder decir más cosas. Gracias. Agradecer y también agradecer la, la buena onda y el apoyo que han tenido ah, el pueblo chileno de parte de bueno, todo, como se ha visto acá. Eso. Muchísimas gracias porque es muy importante para nosotros, más fuerza que nada. Eh, fue. Sí, puedo agradecer a todos, gracias por Uruguay, que nos ha aportado excelente en todos los países. Yo creo que finalmente, pese a que seamos muy distintos. Seguimos teniendo los mismos amos, y ya eso no puede seguir, o sea, basta. Llegó el momento, yo creo, que está la tecnología, están las condiciones, faltamos nosotros nomás. Eso. Bueno, disfruten de lo que queda del Congreso, y estamos en contacto. Estás escuchando Radio En Fuga